Bueno, y nos vamos rápidamente a ver qué sucede en la concentración, en el picnic. Vamos a charlar un poquitito con la Secretaria de Deportes de la Municipalidad de Saladillo, con Mónica Fernández. Buenas tardes, Mónica, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo les va? Y acá... Sí, ya es con el cierre eh, de esta jornada que realmente ha sido muy linda. Realmente los chicos se han portado fantástico y, bueno, ya la están terminando. Y con la banda que ellos contaron, que acaba de empezar hace más o menos 10 minutos, 15. Y terminando esta jornada, que realmente, de mi parte y, bueno, del grupo que, que lo hemos acompañado, tenemos que felicitarlos tanto de los eh como a los, todos los estudiantes que han estado de acá y, por supuesto, Al resto de, de la gente que nos acompañó durante estos días, a los padres, a los docentes, eh, porque realmente ha sido, ha sido bueno el comportamiento, siempre sabemos que algunas cositas pasan, este, pero este año realmente, sobre todo acá, hoy en esta jornada, que como vos sabés empieza muy temprano, desde las nueve de la mañana, y ya está terminando, se han portado muy bien, han disfrutado, porque de eso se trata más que nada por ahí, de, de hacer desmanes y cosas, eh, y se han portado Muy, muy bien. Así que, bueno, felicitarlos a todos y a todos los que los acompañaron. Buenísimo. Hola. Y ahí están sí. las escuelas, ¿qué tal? ¿Las primarias, las secundarias? O sea, claro. En realidad, vos sabés que el día de hoy es eh, asueto para todo lo que es estudiante secundario. Claro. El resto de las primarias han tenido sus clases, sí. pero eh, tanto a la mañana, los, los meses de la tarde, como a la tarde, los que van a la mañana, se han acercado también con sus familias acá. Así estamos viendo que hay muchos chicos. Eh, chicos, ¿no es cierto?, que no son de secundario, y que han venido con sus padres, eh, porque esto es abierto a todos claro. los estudiantes de Saladillo. Claro. Así que cada uno en el horario que ha podido ha venido y ha compartido con, con el resto esta jornada y este día de, de primavera y día del estudiante. ¿sí? Bueno, ¿cómo continúa, sí. Mónica, esto? Eh, bueno, termina hoy, en realidad, ya con un baile que hacen los egresados. Y, y nada, y ya, eh, esperar que recuperarse este fin de semana que es largo y arrancar nuevamente con todas las actividades eh, el día martes. Ya ha terminado todo eh, y bueno, creo que todo bien, siempre pasan como yo digo cosas, pero realmente esta semana ha sido, ha sido buena para ellos y se han comportado bien. Yo creo que bueno, yo más que nada con el compromiso de, de los adultos de acompañarnos, Ellos siempre están dispuestos a que nos acompañemos y creo que es, que es lo que hace que las cosas salgan bien. Buenísimo. Mónica, gracias sí. por el contacto. No, no, gracias a vos por llamar y bueno, a tu disposición cuando quieras, gracias. Muchísimas gracias, hasta luego. chao. Ahí estábamos con Mónica Fernández, la Secretaria de Deportes de la Municipalidad.